de todo, y pero igual nos vamos a ir acá nomás en el tiempo, más precisamente el domingo, que se produjeron elecciones en la locomotora europea en Alemania eh, Merkel, eh, por primera vez en 16 años, no se presentaba para renovar el cargo eh, y se elegía a el sucesor o, o la sucesora, en este caso y hubo resultados que, que, bueno, que se alejaron, o sea, estuvieron dentro de lo esperado porque bueno en Alemania hay dos grandes partidos, la Socialdemocracia y la Unión Demócrata Cristiana. Merkel es de la Unión Demócrata Cristiana, la UCD, eh, la CDU, perdón. Eh, y bueno, que fue segunda en este caso, perdió casi 8 puntos porcentuales respecto a la elección anterior, sacó el 24,1% de los votos y en primer lugar se ubicó la el Partido Socialdemócrata, el SPD, Eh, con el 25,7%, es decir, un 1,6%, que no es nada, básicamente, pero bueno, brinda unos primeros datos de que eh, perdió mucho terreno eh, este part el partido gobernante, por lo menos el partido mayoritario, porque en Alemania se gobierna con coaliciones, el, la, la magistratura, eh, generalmente entre los dos grandes partidos, pero ahora eh, el tema de, yo hablaba 24, 25%, Esto hace que no lleguen al 50%, que para formar consenso, para formar gobierno, ¿no? Entonces, eh, parte de los votos se los llevaron otros dos partidos que eh, levantaron mucho. Eh, uno no tanto, pero el otro sí. Eh, los liberales obtuvieron el 11,5% de los sufragios. Eh, y los que terminaron perdiendo un poquito fueron los eh, extremistas de la derecha, la alternativa por Alemania, la AFD, que sacaron un 10,4% dos puntos menos que las elecciones del 2017 y los que sí crecieron fueron los verdes también, y bueno, la izquierda quedó con un 4%. Sí, Fran, ahí eh, un sistema parlamentario, toca hacer coaliciones de gobierno, sí. eh, no quiero adelantarme mucho, pero ¿qué perspectivas o posibilidades hay de formar un nuevo gobierno con este esquema que dejó la votación? Y otra vinculado a eso, ¿qué lectura se puede hacer de esta caída no de, de, de votos de del partido de Angela sí. Merkel y si tiene que ver co justamente con un recambio de figuras, por ahí la, la imposibilidad de construir un liderazgo que esté a la altura de lo que fue Angela Merkel 16 años gobernando la principal potencia europea si se debe quizá a otras cuestiones. Sí, a ver, eh, Merkel perdieron un montón de puntos... Convengamos que bueno Merkel fue, o es, eh, porque hasta que no se forme gobierno continúa siendo la canciller alemana, es la líder indiscutida política de la región de Europa, eh, comandó durante eh, la crisis del 2008, la crisis del euro, la crisis de los refugiados en el 2015, eh, a mano dura, eso sí hay que recordarlo. Los griegos se acuerdan. Sí, no, por supuesto, eh, de, de la estabilidad fiscal, de que cierran las cuentas. Eh, perdió, sí, mucho... Eh, en la medida en que, que bueno que perdió casi eh, 15 puntos respecto a las elecciones del 2013 del bloque conservador eh, no hay a ver hay sospechas porque se dividió mucho el voto eh, si bien perdió la extrema derecha perdió puntos es eh, eh, no hay un consenso hay una grieta podríamos decir en li suano en la política alemana pero dentro de todo dentro de esta grieta hay bastantes mayores acuerdos de qué disidencias ponele hay eh, entre los liberales por ahí eh, y los socialdemócratas hay, hay algunos que están a favor de recortar un poco de impuestos otros de eh, implementar impuestos eh, lo que se conforma a nivel europeo del pacto verde eh, cobrar impuestos contaminantes digamos y demás Eh, pero bueno, más allá de eso digamos la política alemana se la concibe a Alemania dentro de la Unión Europea por ahí la, la, la extrema derecha que tiene el 10%, por ahí un poco más euroescéptica, pero a grandes rasgos hay bastante consenso eh, en Alemania, bueno, por algo son país desarrollados, la locomotora europea tiene bastante claro lo que hay que hacer en materia política y en materia económica eh, y ha, han tenido una política bastante coherente a lo largo del tiempo más allá de que, bueno, que Eh, sacando de la parte económica por ahí no tiene tanta relevancia política Alemania en particular y Europa en general como si lo tuvieron hace 40, 50 años pero bueno, eh, ese es otro cantar eh, lo, lo que sí es que lo que está claro que hay gran cantidad de votantes eh, nuevos que conocieron solamente a Merkel como canciller. Entonces, eh, mucho se ha hablado de, de lo que han dado la, los resultados de que la, los más jóvenes han votado por fuera de los partidos tradicionales. Y bueno, los más jóvenes además forman la mayoría, la mayoría digamos, de los votantes. Y por eso también perdieron tantos puntos la, la, los partidos los dos partidos tradicionales, la socialdemocracia y la unión demócrata cristiana. Eh, y bueno, y también no, no se pudo constituir algo que hemos visto acá en América Latina, creo que... Ya lo tenemos recontra aprobada esa materia de liderazgo, la crisis de liderazgo que no no se ha podido conseguir una segunda persona ¿no? acá en Argentina, en Brasil, en Venezuela y demás. Eh, Merkel no ha podido conseguir una, una figura que lo suplante. Se, se, se habló mucho de, de su sucesora en el partido, pero quedó básicamente en el olvido. Eh, actualmente el vicecanciller, que es el ministro de Finanzas también, eh, el ex alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, que es el líder de, de los socialdemócratas que bueno que formó gobierno en coalición con, con merkel es el líder y es el principal candidato a ser elegido como primer eh, ministro porque bueno esto tienen que los partidos en, en la coalición que formen designarán al primer ministro que bueno en este caso generalmente es eh, el líder del partido más votado Sí, ahí estaba viendo, porque no tenía ni idea cómo funcionaba el Bundestag. El Bundestag. Eh, pero bueno, ya voy entendiendo. Claro. Muy bueno alemán, Pablo. Bundestag. Eh, guten Tag. Guten Abend Tag. Happy eh, Ritten. <risa> <el>, Big. <risa> no, esto. Eh, ahí la, la cosa es, si sí, eh, cierra esa coalición entonces el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y este Partido Liberal serían como para tener la gran mayoría eh, en, en este Parlamento, y de ahí sacar esa coalición. Sí, la mayor puja eh, va a estar en la parte de finanzas, claramente, porque bueno, en la potencia económica lo hemos mencionado, eh, no va a ser lo mismo un gobierno de coalición con un liberal que con un socialdemócrata eh, o demócrata cristiano en, en finanzas, porque... Mucho se ha, ha quedado de fondo, digamos, la reforma de las reglas fiscales, las relaciones con China, el paquete migratorio, como se lo dice, el pacto verde, se lo ha postergado un poco por esto de las elecciones Eh, se, se las pusieron en el congelador eh, y no va a ser lo mismo una Alemania porque por eso creo yo también el descontento de la población y, y que no hay una predominancia de los partidos tradicionales que por ahí esta población, sobre todo la población joven que busca un cambio eh, busca mayor, no tanta rigurosidad digamos en la, en la parte fiscal eh, un, re redistribuir un poco más si se quiere, por eso también fue tan noticia lo que sucedió el fin de semana en Berlín con la, la estatización de las de las viviendas allí. Más de 200.000 viviendas que estaban en Berlín. Eso es un tema aparte igual porque tengo entendido que cuando se dividió Berlín eh, en este caso durante la Segunda Guerra Mundial eh, cuando digamos cuando terminó esta el muro de Berlín eh, muchos digamos eh, bufetes de abogados y demás empresarios compraron un montón de viviendas en Berlín Este eh, porque bueno estaban a una ganga digamos sí un gran shock neoliberal fue la reunificación claro, también de eh, Alemania y nada el este terminó Nada, perdiendo su capacidad productiva Un montón claro, de industria desempleo pero bueno yo creo que también está esta noticia de las viviendas en berlín sirve para orientar un poco la, la necesidad también de vos eh, la, la, digamos la estoy tratando de hablar como un alemán que vive en berlín imposible pero digamos buen acento argentino <risa> y pero bueno eh, vos Pensando por ahí que son personas asalariadas que viven en Berlín, la locomotora europea... ...y lo único que hacen, si bien tienen un gran poder adquisitivo y eh, digamos reducir gastos y, o destinarlo en gran cantidad a las viviendas entonces por ahí lo que se demanda es oh, allernarse un poco flexibilizar un poco porque bueno también son eh, digamos los lo, lo frutos de, de vivir en un eh, creo yo también en un país así desarrollado como alemania y bueno por ahí se espera que el gobierno de coalición sea más tirando a la centro izquierda que a la, a la, al centro alemán, que por ahí no no difiere tanto, pero un poco más al centro en comparación a Merkel y un poco más, eh, no, no tan rígido, un poco más flexible justamente en, en lo que hace de las cuentas y de la re, redistribución de la riqueza en Alemania. Sí, ahí nada, en Berlín por lo menos se votó este referéndum no vinculante sí. junto a las elecciones del día domingo, se aprobó el sí por la apropiación de estas viviendas también para poder de alguna manera controlar o mm. intervenir en lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria lo que me llamaba la atención y pensando en modo audiovisual y serie que no sé si la han podido ver pero Borgen que un poco recrea un poco lo que tiene que ver con la dinámica de un sistema parlamentario pero en Dinamarca es eh, las dos posibles coaliciones que se llaman sí. la semáforo y la jamaica y por los colores, por los colores, de, los colores partidos, de los partidos claramente Eh, que ahí bueno, entra en juego qué le ofrecen a cada quien, qué ministerio, ¿Qué esta cuestión, eh, y es media fina la negociación. Una puede llevar a los socialdemócratas y la otra la democracia cristiana, con los verdes y los liberales ahí eh, nada viendo qué, qué sí, pueden pescar. Sí, porque tradicionalmente, como los dos grandes partidos tenían un 30, un 40% de votos entonces la coalición para gobernar se formaba con dos partidos, entonces había un poco más de consenso si se quiere ahora como habíamos mencionado de la división de los votos no eh, las alianzas se van a tener que formar con a partir de tres partidos eh, y ahí habiendo bastantes diferencias por ahí entre la izquierda, entre los verdes, entre la derecha entre los liberales, por ahí por eso lo ubicaba un poquito más al centro si bien conciliador al nuevo gobierno que se tiene que formar, eh, si sí va a tratar de acordar Con la, con la gran mayoría es difícil pero bueno esto eh, yo mencionaba también que bueno ahí en alemania tienen bastante claro que hay que hacer hay bastante consenso en algunas políticas concretas eh, más allá de que hay diferencias de eh, algunos más o unos menos pero hay bastante consenso yo lo veo mucho más difícil de formar el conceso acá en Argentina, claramente, sí. que en, no, en Alemania... No se, no se discuten modelos de país, digamos, claro, en no, Alemania, claramente. sino diferencias menores de cómo llevar a cabo una gestión. Exactamente. Sí, eh, y eso, como que este cambio de repente se presenta para algunos, sobre todo los medios hegemónicos internacionales, bueno, como un posible giro a la izquierda, y uno se imagina... Qué, qué locuras pueden llegar a pasar y la verdad es que es muy poco hago eh, el montoncito de el montoncito Melón. gallana montoncito de cuál sería el giro a la izquierda que se puede con esta coalición pero bueno no, no esta, tenemos las expectativas claro, no pidamos no le pidamos más a esta gente de lo que de lo que nos va a dar pero bueno esto ya poder el, el partido socialdemócrata habló de un impuesto a las eh, grandes fortunas sí. y para que esto ya es la revolución es, los soviets en Alemania Sí, igual los alemanes han tenido gran... es como que eh, desde la digamos desde la caída del muro de Berlín, desde el nazismo, han tenido bastante, por eso hablo mucho del consenso y del centro, porque a la derecha estaban los nazis, a la izquierda estaban los soviéticos, eh, y son bastante reacios a los dos, más allá de que está la, la, la ultraderecha, digamos, hay un... un... Una parte de la izquierda también no tan extrema, pero está en Alemania. Pero la gran mayoría de la población tiene bastante, digamos, en claro, como decía Neuen, eh, esta, esta cuestión del modelo de país. Eh, así que bueno, veremos. Eh, por ahora Merkel sigue siendo la canciller. Eh, pues Esto puede llevar semanas, meses... Eh, no creo que se extienda tanto como el Brexit, por ejemplo pero eh, tienen que acordar justamente para formar gobierno eh, así que bueno veremos qué es lo que qué es lo que para a priori a priori eh, la socialdemocracia eh, estaría tirando más al centro que, que a la extrema derecha eh, antes de, de irnos vamos a traerte al más acá a estas a estas, estas tierras, a estas latitudes y preguntarte estábamos hablando hace un rato de las nuevas designaciones los cambios eh, en el gabinete esos sacudones ja. eh, la cancillería fue cambiada de manera un poco desprolija decíamos más allá de que eh, Felipe Solá no nos ponía contentos eh, contentes para nada de que esté ocupando un cargo político ya que como lo denunciamos de aníbal fernnández otro de los responsables de la masacre políticos de la masacre deellaneda Pero bueno, queríamos preguntarle al que sabe de relaciones internacionales, ¿qué onda esos cambios eh, Cafiero hoy eh, canciller? Por lo menos alguien fachelito ahí para convencer a los inversores o no? Voy a decir que con con facha recuperamos la imagen internacional. Pero de... billetera Mata Galán es el partido eh, pensando claro. en los inversores, ahí no hay. Pero ¿dónde está la parte linda, lúdica de las relaciones internacionales? Si no es esa claritos? la parte lúdica de las claro. relaciones internacionales, ¿dónde está? <ríe> Eh, no bueno a ver eh, yo creo que es un claramente es un premio que se le da a cafiero que bueno que salió a hablar eh, bancando a, a las medidas adoptadas por el gobierno durante la, la pandemia y que, bueno que eso le, le jugó en contra eh, a, a, al gobierno claramente en el resultado electoral del, del domingo de allí de septiembre eh, también había bastante bastantes discrepancias en torno a solar que bueno que terminó renunciando desde méxico felletron en el avión quedó sola solan el olvido allá en méxico pobre y lo renunciaron por teléfono claro sí, no eso ya desde los desde el vamos estaba bastante bastante desprolijo eh, qué sé yo no sé no se sabe no, yo no sé si habla inglés eh, cafiero eso es un tema creo que importante para caciller pero bueno eh, es una persona es politólogo eh, digamos no, no tiene una carrera diplomática no tiene una carrera internacionalista Eh, espero que esté bien asesorado que qué sé yo a, a mi parecer es eh, tradicionalmente en argentina eh, no, no ha existido una carrera diplomática para ocupar el cargo de canciller como existe en brasil, en brasil por ejemplo que el canciller sale de Itamaraty. lo que es la es como la casa san martín la cancillería pero hay una carrera es una, una institución muy prestigiosa a nivel mundial eh, acá eh, por lo que he visto Eh, a lo largo del tiempo acá en Argentina Es eh, un cargo más a repartir Sí, es un cargo bastante bastante político porque bueno, relaciones internacionales quien no puede hacer relac relaciones internacionales? Hablar con los presidentes, ir de viajes eh... eh un país como Argentina que, que no tiene problemas con nadie, o bueno, o a priori no tiene problemas, no, no es un país eh, que, que tenga en, que esté enemistado. Eh yo yo creo que, que sí que es un eh, ha sido un gran premio. Veremos qué es lo que qué es lo que le depara al nuevo canciller. Yo particularmente no tengo idea para dónde tira, creo que va a tirar a la vieja y confiable unidad latinoamericana en algún momento, más allá de los problemas y las discrepancias con Bolsonaro, por ejemplo, con la Uruguay de la calle Pou. Eh, pero bueno no eh, no sabemos postura yo por lo menos no lo he escuchado hablar de relaciones internacionales acá fiero no lo he leído en algún paper académico eh, no sé cuál es la posición con Estados Unidos no sé cuál es la posición respecto a china creo que va a ser bastante orgánico en ese sentido eh, va a seguir un poco la, la pos el posicionamiento eh, de Argentina por ahí de, de, de jugar bastante con con el, digamos con este reparto de fuerzas de no aliarse fuertemente con ninguno Eh, creo que bueno también el gobierno de Solá, digamos la candidatura el, el, el mandato de solarlá eh, fue muy útil porque bueno eso sabemos que es ingeniero agrónomo y que bueno, eh, en, es, en su, durante su cargo eh, argentina bueno lo que buscó además de, de incrementar la, las ventas y el comercio agroindustrial, Yo creo que bueno el acuerdo con china el acuerdo del porcino con, con los chinos fue es creo que es uno de los caballitos de batalla que intentó cumplir sola que si bien de eh, digamos oficialmente no, no no hay nada firmado ya eh, hay provincias como chaco que los, los están aplicando y eh, bueno fue durante el mandato de sola que dijeron bueno esto que se encarga las provincias lo cual eh, es un error porque las relaciones internacionales las tiene que llevar el estado nacional no las provincias más allá de que son cuestiones eh, privadas Eh, pero bueno eh, yo viéndolo desde desde digamos desde lo lejos y me enteré ese viernes a la noche la verdad que fue como que bueno qué sé yo Eh, me sorprendió pero no tanto si sí, convengamos que igual Cafiero era una de la de los apuntados a ser de las cabezas que rueden por un sector que integra el frente de todos, terminó siendo premiado con un sí. cargo realmente relevante, ahí aparecían algunos trascendidos en, en distintos medios de comunicación, que lo primero que hizo fue justamente hablar con Daniel Scioli, eh, embajador, embajador en Brasil, en Brasil Jorge Argüello en Washington sí. y Baca Narvaja en China y que había cambiado de lectura, ya no leía sobre el conurbano, sino que tenía una fotocopia de una biografía de Angela Merkel, llegó medio tarde porque Angela Merkel está <risa> en pero bueno, eh, se ve que bueno cuando que... escuche la columna esta se va a dar cuenta que ya está <risa>